Bueno, vamos a hablar con una de las figuras de la noche ayer en el triunfo griego, ¿no? Con Lucas Arm que ya está conectado, Fabi. ¿Cómo te va, Luquitas? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Hola, Fabi, buen día. Buen día para vos y el equipo ahí. Bueno, bueno, bueno. Arrancaron, arrancaron por lo menos a, eh, eh, ayer, ¿no? Este, habían arrancado con una derrota frente a comunicaciones, pero ayer metieron una victoria de visitante que siempre cuesta, ¿no? Nuestra liga ganada de visitantes. Más allá de que en el arranque de esta temporada, hasta ahora, de los 11 partidos diputados, 6 este, fueron visitantes y 5 locales. Sí, sí, este, sabíamos que, que teníamos un arranque difícil. De hecho, lo seguimos teniendo todo noviembre. Iba a ser un mes difícil para nosotros. Con, eh, de los 5 partidos que enfrentamos, 4 iban a ser de visitantes y el único de local va a ser con quimsa Así que, nada, creo que teníamos un arranque más que desafiante. Eh, y bueno, ganar, creo que de visitante en, en la primera gira eh, te pone bien anímicamente y bueno, eh, te da cierto envión como para este, afrontar los partidos que quedan de, de este mes al menos. Bueno, y qué partido extraño, ¿no? La situación de que Estudiante de Concordia haya anotado solamente 14 puntos, aunque también tuvieron mucho que ver ustedes, ¿no? Sí, creo que fue un poco de todo, ¿no? La, la buena defensa que, que planteamos nosotros, sumado a una baja efectividad por parte de ellos. Eh, nada, nosotros apostamos un poco a, a, a que entren en juego mediante su tiro exterior, ¿no? Y, y mantenernos bastante cerrados en, en la zona, y bueno, y, y resulta que arrancaron, si no me equivoco, con un 0 de 15 de triples, una, una cosa así, primer tiempo, así que creo que, que nos salió un plan defensivo este, muy bueno en el primer tiempo y, bueno, y, y obviamente un desafío para la segunda mitad donde más allá de que la diferencia era buena, siempre es difícil mantener ese tipo de diferencias en una cancha este, visitante y más en, en una localidad tan, tan importante como siempre fue la cancha de estudiantes de Concordia. Pero, pero bueno, creo que lo manejamos bien el partido y, y lo pudimos cerrar muy bien. Una vez más, Atenas arranca con una filosofía ¿no? de jugar con muchos jóvenes, y la vuelve a cambiar sobre, sobre la misma temporada, ¿no? llegaron varios extranjeros, ¿cómo va el tema de esa adaptación a este nuevo equipo que conforma Atenas hoy? Bien, o sea, los extranjeros eh, tampoco son, son tipos que hayan tenido demasiada experiencia eh, en esta liga, eh, creo que son todos debutantes, así que también es un poco de que siguen con la misma filosofía más allá de que estén sumando fechas extranjeras, me parece que que son jóvenes y, y están haciendo una, una primera experiencia en la liga y están tratando de, de, de demostrarse de alguna manera y bueno y creo que la idea es este, homogeneizar por ahí ese tipo de, de, de, de jugadores y, y entender que, que bueno que si defendemos podemos hacer una buena temporada y, y si no, que se nos va a complicar muchísimo, así que me parece que, que entendemos eso este, todo de la misma forma, y, y bueno, a veces por ahí eh, sale como anoche, y otras veces por ahí te encontrás con un equipo que, que se pasa muy bien la pelota, que tiene grandes figuras eh, a la hora del gol, como fue comunicaciones, que bueno, que en ningún momento nos dejó por ahí competir estamos hablando con Lucas Arm una de las figuras de anoche eh, 16 puntos para él, también para Spencer además con, con 9 rebotes eh, ¿cuáles son los objetivos que ustedes están persiguiendo eh, en, en esta temporada? o que se pusieron de, de, de mínima eh, para esta temporada, Lucas Mira, el desafío es por ahí eh identidad obviamente con un, un formato este, nuevo para lo que es el mundo de Atenas, ¿no? donde por ahí apuesta a sus jóvenes y, y los pone hoy como protagonistas, y dos o tres jugadores que nos venimos a sumar de, de afuera, ¿no? que venimos como a este, guiar de alguna manera a este, a este equipo de jóvenes, eh, pero con la verdad con prácticamente pocos este, eh, objetivos en cuanto a posicionamiento. Me parece que primero tenemos que crear una identidad y... y y entender todo nuestro rol dentro del equipo, y de ahí en más eh, nuestra realidad nos va a decir eh, a qué podemos aspirar. Eh, hoy somos un equipo que, que, bueno, que, que estamos tratando de, de encontrar un ensamble de nuestras piezas correcto y, y estamos tratando de ser lo más humildes posibles a la hora de jugar, pero a su vez teniendo una gran confianza en lo que estamos haciendo. Así que eh, creo que es una liga larga, un camino largo en donde... Este, mientras más rápido encontremos nuestro rol Mejor este, nos va a ir este, Supongo que A ver, yo había hablado con el turco Y el turco es Osvaldo Ardu El profe, el técnico de Atenas Y la idea era eh, lo, Más o menos lo que está ocurriendo ¿no? Tener por ahí un, tres jugadores con, con experiencia y el resto jóvenes Y que los extranjeros también sean jóvenes Como para tener energía suficiente Para poder hacer un equipo Digamos largo Este, y, que, y que pueda defensivamente eh, provocar muchas cosas para después poder elegir la forma, la forma de atacar. ¿Están muy lejos de, de, de lograr ese ensamble o, o no? Yo creo que no. Hemos tenido un, una primera parte del año, lo que fue el Super 20, que fue bastante positivo en una zona difícil, con, con varios candidatos como Instituto, como Kimsa y como Olímpico. Eh, y hemos... Eh, hemos sabido ganar juegos importantes y, y bueno, y, y de ahí en más tenemos que eh, todo el tiempo ir como ajustando un poquito más porque los equipos, todos, todos los equipos que por ahí pelean para arriba este, van, van ajustando detalles y van por ahí este, encontrando un funcionamiento mucho más óptimo. Bueno, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos en ese sentido y, y, y por ahí lo que hoy nos da de comer que es nuestra defensa tratar de, de, de siempre, de no perder nunca la intensidad ¿no? y la dinámica que tenemos. El Turco es un entrenador que, que, bueno, que lo pensó así el equipo, porque es un eh, equipo joven, que le gusta entrenar mucho, le gusta este, que seamos este, todo el tiempo muy intensos, y bueno, eh, me parece que, que vamos por buen camino. Eh, como te digo, por ahí eh, por momentos sentimos que, que lo estamos encontrando al, al, al ensamble y por momentos... Eh, la verdad que nos cuesta un poco más. No, son este, por ahí las irregularidades de, de lo que es una primera parte del año. Eh, mientras este, creo que el desafío es este, encontrar una regularidad y hacerlo todos los partidos igual. ¿Cómo vivió el plantel la situación con Bruno Barovero y su posterior desafectación? Eh, no fue una situación este, agradable para nadie, me parece. Eh, Bruno está estaba muy bien dentro del, del grupo, eh, eh, nunca es lindo que, que un compañero se vaya, eh, así que fue, fue un poco este, doloroso para nosotros, pero si creemos que si era lo mejor para él y que si él iba a estar más cómodo en otro lugar, eh, nada, obviamente que, que le deseamos la, la mejor de las suertes pero, pero sin dudas es que, que no fue un, un grato momento para nadie. Lucas, querido, te felicitamos por la victoria, por la actuación, buena victoria de visitante, dos jugados, uno perdido, el primero contra Comunicaciones, 95 a 76, eh, esta fue victoria 77 a 60, así que nada, a seguir este, trabajando y, y ojalá que tengan una buena temporada. Bueno Fabi, gracias, gracias por la comunicación y abrazo para todos ahí. La palabra de Lucas Sant, una de las figuras de la noche de ayer en la victoria de Atenas, 77 a 60 frente a Estudiantes de Concordia. Ganó Argentino.